Estás escuchando en La Otra Oreja. Julio Garachico, policía, genocida, cómplice de Checolás, condenado a prisión perpetua, en prisión domiciliaria, vive en Nápoles 3626, Mar del Plata. Nos juntamos en Edison y Fortunato de la Plaza, sábado 28, 14 horas. Si no hay justicia, hay escrache. Y vamos a leer algunos mensajes Está Pablo Cala Escuchando desde Bogotá Miriam Boblanski de Buenos Aires Pepi eh, Saludos a, a Pepi A, a Andrea y a, y a una señora A Leida Muchos, muchas felicidades a Muchos saludos A Leida también Cristina de Capoma Andrea Benardis de Buenos Aires, Horacio Embón escuchando el programa Isa de la Plata, por supuesto, eh, Jorgelina Diana Tovar de Cartagena, el eh, Indio Berti de acá de Batán, eh, bueno, Néstor desde Chiapas. Eh, Andrea sí, Andreas eh, vuelve a saludar, eh, antes lo había hecho Pepi, eh, pero yo me encendí, ¿no? Eh, Está el Indio Berti de Ernesto Gut Está Paula Desde desde acá Desde Mar del Plata Cerca, eh, cerca de la casa de De Garrachico, ¿no? Eh, camino al bosque Peralta Ramos eh, Bueno, y saludamos a A Fállate tantos ¿Cómo, ¿Cómo decís, Río? Bueno, pero ¿me dejás pasar un mensaje grabado? perfectamente y vamos a escuchar por supuesto a, al compañero eh, también hijo de, de un desaparecido no hoy por hoy es hijo hola, de desaparecido de para eh, ponerlo de vuelta pablo nolen de violencia por ponerlo a... hola soy rubén el hijo de Jorge julioo ópez eh, hablar de era chico y, y mi viejo es contarles un poco lo que mi viejo relató en su momento de lo vivido en, en el Pozo de Arana un centro clandestino de detención y exterminio ahí donde mi viejo ve cómo asesinan a Norberto Rodas a Ambrosio de Marco y a Patricia de Lloro estos dos últimos los papás de mariana de Marco Ahí Garachico fue parte de la patota, parte de los torturadores, eh, un, un cínico lo vimos. El otro día, cuando declaraban el juicio, antes que se lo sentencien, donde inclusive aludía que no, no conocía a nadie, que no sabía nada, que nunca había hecho nada, este como todos los genocidas, pero este... ...en esta oportunidad... La, ...la vez que lo pude ver... Eh, ...con una muestra de cinismo... ...muy muy grande... ...así que contarles eso... Ese ...es un poquito de lo que... ...relató en el juicio... ...en el año 2006... ...el 28 de junio... Eh, ...mi viejo contra... ...en aquel entonces el juicio contra... ...Miguel oswaldo Checolás... ...y de aquella declaración... ...y basado en el testimonio... ...de mi viejo y en haber visto cómo asesinaban a, a estos tres compañeros fue que se procedió a este nuevo juicio que empezó en el año 2013 la elevación que empezó el año pasado, el 30 de agosto del año pasado y concluyó hace una semana una abrazo grande. y escuchamos ahora la 25 para Matías de Roldán Sheriff Sucio sheriff. El antro está quemando, siniestro ambiente flota Negocios clandestinos, chicas bailan en bola Todo está muy bueno, sería un problema que vos Lo revientes ahora porque sé que tengo que pagar Llegando a fin de mes, tu cuota sale chaqueta Te burlaste de todos y ahora sé Para que vivas muy bien el Sucio, sherry Sos tan vulnerable A tan pocos billetes No importa lo que trances que importa de esta gente? Tu hija lo hace bien Bailando la más cara en el burdel Y ella mucho placer Llegas sin demora, reventando las puertas, como en tiempos de Helios, buscas solo droga, impones que es la ley, te la llevas toda pa. No ve fareu les altes La Otra Oreja Argenta Y tenemos más data Sobre este mal bicho Porque mmm, la investigación mmm, De la causa Que condena a Julio César Garachico eh, Fueron con las pruebas aportadas desde Durante el testimonio Del sobreviviente Jorge Julio López Así lo decía su hijo no En el juicio de Chicolás en el 2006 Bueno eh, Él es testigo de Agarachico Como uno de los torturadores Y reconstruyó el paso De alguno de sus compañeros y compañeras En el centro clandestino De detención, tortura y exterminio ¿No? Bueno, después de esa declaración López fue nuevamente Desaparecido Y como queda claro ¿No? No olvidamos No perdonamos y no nos reconciliamos. Y vamos a escuchar a una Argemex muy querida, lidia Felipe, que nos dicen que frente al escrache nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo nos tiene miedo porque no tenemos miedo nos tiene miedo porque no tenemos miedo porque no tenemos miedo están atrás van para atrás piensan atrás son el atrás están detrás de su armadura Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo.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 tienen miedo porque no tenemos miedo Nos tiene miedo porque no tenemos miedo, miedo no tenemos miedo La otra oreja argenta Y este mal bicho, Jorge que eh, Julio César Garachico Julio César Garachico Policía, un genocida Cómplice de Checolás Que vive En sus vacaciones no Es una libertad Disfrazada Vive en Nápoles 3626 A pocas cuadras De Edison y en Fortunato de la Plaza Donde nos vamos a encontrar El sábado 28 a las 14 Y para ir a visitarlo y a decirle a los vecinos que ahí vive un genocida, ¿no? Y, y seguimos eh, a propósito de la sugerencia de los oyentes. Vamos a escuchar Nunca seré policía, flema. hoy me Otra oreja argenta. Y escuchando también está Leida desde la panza de Andrea, de Andrea y Pepi. Bueno, abrazotes a los tres. Eh, bueno, y vamos a a seguir eh, homenajeando a este policía genocida. Eh, nos sugieren que nos sugieren a Juan Batuone cantando El Yuta Lorenzo. Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice El Yuta Lorenzo. Corrupto Escabía en la mesa De aquel escolazo De la paternal Un vaso de whisky Y un faso en la boca Le daban un tinte Muy particular Tomaba una línea Detrás de la otra su cara de monje Era fantasmal, labura en la cara Se llama Lorenzo Le un tormento en la federal Lo dejó un travesti al chuta Lorenzo Le quitaba el vento, dijo algún goleado que era tan guapo pa' torturar gente Se vio de repente tan arrodillado Jugó la del duro con los sentimientos Y como un violento se enterró un puñal Los pesados creen que la chapa alcanza a copar la banca de la impunidad Y al Yuta Lorenzo le quitaba el vento Dijo al Jumbo Él que era tan guapo por torturar gente Se vio de repente tan arrodillado Jugó la del duro con los sentimientos Y como un violento se enterró un puñal Hoy dice la Hoy dice la tele y todos los diarios se murió Lorenzo en un tiroteal Edu, se termina la otra oreja y si, se termina la otra oreja y no podemos pasar Algunos mensajes. Eh, Pablo Cala, que nos invita el 25 al 28 de mayo, eh, en Cali, ¿no? Ah, en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. No, no llegamos, no llegamos. Pero vamos a ir. ¿eh? Okay. ¿Por Porque es muy lejos, Río. Es muy lejos. No. Sí, es muy lejos. Cali es muy lejos. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y... Mmm, y saludamos a los oyentes y oyentas que están escuchando este programa eh, y suponemos que, mmm, bueno, ya nos lo dijo el eh, José de, de Trelew, ¿no? Que Garachico fue gerente del casino, del casino de Trelew, ¿no? De allá, sí. Este, bueno... Y ahora está en prisión domiciliaria, gozando de sus vacaciones en Nápoles 36-26 y este sábado 28. Creo que lo vamos a escrachar. Eh, y a propósito de nuestra despedida de siempre con el tema Hasta Siempre, este original de Carlos Puebla, eh, Matías con sus amigos nos pidió una versión de África. Bueno, vamos a escuchar de Marruecos. Esta versión, esta subversión del tema de Carlos Puebla. Ayó. Es una hkaditi. Una lila. Amartha bi sarar. Ondem قربتني الفيقى هاد الليلة ليلة دس علي طويلة حيث كل شي كانت تراني فشي هاد يالا a Pablo Gusso, el operador, en el Día del Operador y a todos los operadores que operan La Otra Oreja. Hasta siempre. kya the ke barah raha Sra Hale Sutadli vos No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos ¡Presente! ¡Ahora y ¡Ahora y ¡Ahora y Buenas noches, jugamos Mariana La otra oreja